y habrá aclarado algún panorama con respecto a posibles medidas económicas que proponen los dos candidatos que se presentan al balotage, el debate de ayer. Nosotros desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos consultando a distintos sectores con vistas a este balotage, y ahora estamos en contacto telefónico con Daniel Moreira, el secretario de la asociación PYME, que agrupa a pequeñas y microempresas de nuestro país. Hola Daniel, Pepe Frutos de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a los bienes. Daniel, ¿ustedes cómo están viendo todo esto que se está hablando de cara al Balotaz, las propuestas de Cambiemos, las del Frente para la Victoria? mira básicamente estamos viendo con muchísima preocupación eh, el hecho de que remotamente pueda llegar el PRO a hacer este gobierno nacional. ¿Por qué? Porque lo que están proponiendo eh, no es ni más ni menos que lo que ya hicieron. Y por otro lado, estamos viendo en distintos sectores eh, que nada más que con los economistas decir qué es lo que proponen hacer, ya el precio de la harina, el precio de la carne. Yo tengo una pyme de climatización de ambiente hace 32 años y medio, y hay sectores de repuestos y marcas de aire acondicionado que han decidido suspender las ventas hasta el 22. O sea, nada más que con decir qué es lo que piensan hacer, así que realmente muy preocupados con esta posibilidad que, que puedan este, ser gobierno nacional, porque realmente la devaluación que ellos plantean de un día para el otro, es decir, este, el dólar lo levantamos este mañana cuando el, el 10 asumimos y el 11 levantamos el cepo del dólar, implica eh, irse a 16 pesos, a 15 pesos implica un 50% de merma del poder adquisitivo de, de toda la población, de tuyo, el mío, de, de los que nos están escuchando. Entonces, esa posibilidad este nada más es terrible. Nosotros estamos, digamos, eh, en un promedio de inflación que con el índice más negativo puede andar en un 30% anual y esta gente está proponiendo una devaluación de un 50% de hoy para mañana con el agravante de que estamos hablando de hoy para mañana, no para pasado mañana, porque si mañana es del 50, nada dice que no pueda ser de, de 150, de 78 o lo que fuera para dos días después, ¿no es cierto? Uh -huh. La corrida este va a ser muy muy fuerte. Y da la verdad es que lo vemos con mucha preocupación. Uh -huh. Daniel, ¿ustedes cómo tomaron que ayer el, en el debate Mauricio Macri hablara de que el dólar hoy está a 15 pesos Mira, realmente este, en el debate de ayer se vio claramente que Macri no, no tiene una propuesta, la verdad que apelar a que vamos a dialogar somos todos buenos, este la revolución de la alegría y todas esas cosas que dice son todas cosas vacías y realmente a lo que uno esperaba seriamente de propuestas concretas y demás de parte de, de Macri no hubo que él tome un dólar a, a 15 a 15 pesos no hace ni más ni menos que eh, marcar claramente su ignorancia en, en que el dólar que se utiliza para todas las importaciones, exportaciones y demás es el dólar oficial que está nueve con 55. Entonces, es una es una chicana, yo entiendo este los asesores de campaña, entiendo este que, que le hayan dicho eso, pero este eh, no es ni más ni menos que otra mentira más este, a las que incurre el PRO. Eh, para ustedes sería eh, un, un golpe muy duro que el dólar pase de los actuales 9 pesos y medio, a la cifra que dice Macri de 15, porque ellos dicen que van a sincerar y que a lo mejor esté un poco más bajo que esos 15 que está el dólar ilegal. Pero eso te digo, es mentira. O sea, eh, el mercado especulativo de un dólar a 15, que es el mercado ilegal, que quede claro, no es el blue ni la, la, el color que le quieran poner, es el mercado ilegal lo puede poner a 15, pero el tema es que es un mercadito muy chiquito en relación al volumen de facturación que el el mercado general y, y la economía real y concreta eh, está trabajando. Entonces, por un lado es eso, y por el otro lado, el tema de vivir en en, en digamos desarrollándonos en el mercado interno como como como no desarrollamos las PYME hace que, que la devaluación la pérdida del poder adquisitivo la apertura de importaciones indiscriminada que superan las cosas que ayer eludió este decir cuando te dicen vamos a levantar el, el precio del dólar para poder importar y exportar resulta de que las importaciones que las abren para que tenga competitividad la empresa pyme la destruye con lo cual la pyme empieza a en principio este, a, a suspender, después termina echando mano de obra y termina quebrando como ya nos pasó, es lo que yo siempre este, cuando hablo apelo a la memoria que, que tenemos que tener los argentinos, o sea la receta que nos dan es la receta que ya eh, la llevaron adelante, incluso muchos de los que están hablando asesores de Macri, son los mismos actores fueron ellos los que hicieron este las cosas que hicieron, entonces digo a ver, eh, no hay forma de que con la misma receta y los mismos ingredientes, yo siempre hago esta este, exposición muy concreta. Si yo mezclo leche con chocolate, saco una leche chocolatada, no saco sopa. Entonces, hay que ser claro con esto. La misma receta, los mismos ingredientes, tenemos los mismos resultados. Daniel, ustedes desde la asociación PYME ven como como más favorable para el sector y para el país la propuesta económica y política de Daniel Scioli. Sí, sí, totalmente. Y aparte de eso, este, nosotros sí estamos este, seguros de que hay que hacer este ajustes y hay que hacer algunas modificaciones, sobre todo en las economías regionales y en un montón de, de, de lugares donde hoy este, hay problemas bastante complicados para el desarrollo. Ahora, la única forma es con mayor productividad, la única forma es con tecnología nacional, la única forma es con, con que este mercado interno nosotros lo sigamos sosteniendo. No nos olvidemos que somos uno de los pocos países que tiene un mercado interno que, se está, que está creciendo, que no está creciendo al ritmo que veníamos creciendo, sí, seguro, porque todo el mundo está a la baja. Yo estuve hace poco en Italia visitando este por invitación este pymes eh, en, en el norte de Italia, que es la parte más eh, potente, digamos, y están trabajando en un 60-70% de su capacidad productiva, sencillamente porque no tienen a quién venderle la producción. Entonces... En este contexto mundial, que nosotros tengamos una economía que está funcionando, es, es realmente muy preocupante pensar que quieren hacer un cambio para a, abrir la importación a que vengan todos los productos que no se pueden vender en el mundo y que se traten vender acá. Daniel Moreira de la Asociación PYME, te agradecemos mucho el contacto con el informativo de Farco. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos Hasta a luego. Era Daniel Moreira, secretario de la asociación PYME que agrupa a pequeñas y microempresas de nuestro país.